y a vuestro entorno hoy va a ser un programa especial por cuanto eh, tenemos tenemos solamente hoy para hablar de muchas cosas dije solamente hoy porque eh, el edificio de la radio se cierra mañana mañana va a estar cerrado la radio incluso y entonces este programa lo vamos a aprovechar bien voy a leer para todos nosotros el salmo número 2 El Salmo número 2 dice, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que more en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego... Hablará a ellos con furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Este es un salmo mesiánico y no voy a explayarme mucho esto aquí, aunque me gustaría en algún día eh, predicar al respecto de lo que dice el salmo 2. Pero en esta oportunidad estamos hablando de lo que se conmemora en la Semana Santa De manera que voy a dar todo el tiempo para eso Y voy a regalar Para ustedes un himno lindo que lo cantamos Nosotros en la iglesia ¿No es cierto? De tanta gente que sufre Por eso, ven Alma que lloras Aquí estamos todos ustedes Que precioso himno Para todos ustedes Estimados amigos oyentes Que no han ido a una iglesia evangélica alguna vez Se canta de esta manera ¿sí? Cantamos porque Muchas veces pasamos tristezas, amarguras ¿sí? Y nuestra alma se cansa Por eso Ven alma que lloras Ven al Salvador Y en tus tristes horas Dile tu dolor Dile si sí, tu duelo Ven tal como estas ven porque él es bueno y no llores más, la primera estrofa bueno, estimados amigos oyentes en poco segundo más estaré entonces entregando para ustedes este estudio de lo que se dice al respecto de lo que se le llama la Semana Santa en, hemos, le, hemos leído desde el lunes ¿ah? como en el capítulo 20, eh, Mateo Eh, leímos como Jesús entró ¿no es cierto? entró en Jerusalén y fue aclamado como Rey de Reyes y Señor de Señores fue aclamado como el bendito el Rey que viene en el nombre del Señor el martes entonces leímos también ¿no es cierto? al respecto de que Jesús entró nuevamente en Jerusalén después de haber estado en Betania con sus amigos donde de, de, de, de ir a buscar frutos en la higuera representando al pueblo de Israel, no encontró frutos en la higuera y Jesús la maldijo a la higuera para que no diera nunca más fruto y se secó la higuera. Y después el miércoles encontramos también, ¿no es cierto?, en Mateo el capítulo 18, 19, 20 que hemos estado leyendo, ¿no es cierto? Y otros capítulos más desde de otros libros de la sagrada escritura del Nuevo Testamento y hemos recorrido entonces muchísimo también el miércoles y hoy que es jueves vamos a ver muchas cosas. Ah, por ejemplo, eh, encontramos eh, cuando Jesús envió dos de sus discípulos para los preparativos de la Pascua. Sí, Jesús estaba allí, ¿no es cierto? Eh, eh, con sus discípulos en Jerusalén y entonces envió a sus discípulos a dos de ellos para que fueran a buscar un lugar para celebrar la Pascua. Como he dicho la Pascua se le llama Pascua, Pascua no es Navidad, Navidad es una cosa. La Pascua es la conmemoración y celebración cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto millones de personas. Los llevó por el desierto, los alimentó, les dio agua, les dio fuerza durante 40 años y les dio las leyes. Y un pueblo esclavo que salió esclavo del Egipto, entró a la tierra prometida. Un pueblo con leyes, un pueblo formado, un pueblo que era para vencer y posesionarse de la tierra que Dios le había prometido. Bueno, esa es la conmemoración de la Pascua, cuando el ángel de la muerte pasó aquí por egipto por aquel pueblo opresor sanguinario aquel pueblo que en aquel tiempo tenía tantos esclavos que ellos no ni siquiera barrían su casa sino que los esclavos barrían limpiaban hacían el fuego le hacían el pan hacían los, los las grandes pirámides los grandes monumentos todo eso lo hacían los esclavos y ellos vivían una vida opresora dios los sacó de allí entonces para sacarlos ¿No es cierto? Dios mandó una señal. Iban a morir todos los hijos de los primogénitos, de aquellos que en sus casas no tuvieran la señal de la sangre del cordero en el dintel de su puerta. Y así aconteció que pasó el ángel de la muerte mató a todos los primogénitos en Egipto los cuales no estaban protegidos bajo la sangre del cordero en el dintel de su puerta simbolizando hoy la sangre del Señor Jesucristo quien entra por la puerta que Jesús dijo yo soy la puerta el que por mí entrare este será salvo al ah, quien entra por la puerta a través de la sangre de Jesucristo del cordero de Dios que quita el pecado del mundo Ah, quien entra es protegido por la sangre del señor jesucristo y es librado del ángel de la muerte el librado de la muerte eterna si sí, esto simboliza entonces la pascua y hoy el día jueves jesús entonces envió para los preparativos para entonces celebrar la pascua con panes ácimos o sea sin levadura no alcanzaron a leudarse los panes y no y no los leudaron porque era rápido la huida así va a ser rápida la huida que vamos a salir de este mundo cuando Jesucristo venga y en un instante, en un abrir y cerrar de ojo seremos arrebatados de esta tierra así dice la palabra del Señor así de rápido, así de rápido entonces los panes ácimos los tuvieron que llevar y salieron rápido porque era el tiempo de salir de la esclavitud Vamos a salir de esta esclavitud De este mundo de, de todas las cosas que están en contra del cristiano Prepárate, estás pronto Prepárate, come el pan ácimo Si, sí, mañana eh, Tendremos nosotros Santa Cena en la iglesia Hoy tendremos culto, un culto normal Pero mañana, día viernes Celebraremos la Pascua También nosotros, cuando Jesús envió A dos de sus discípulos para los para Preparativos de la Pascua entonces lo celebraron dice en un aposento que estaba preparado ah, hay mucha cosa para leer Jesús lava los pies a sus doce discípulos como símbolo o como ejemplo de humildad si sí, quien entra al evangelio tiene que ser humilde como jesús dijo aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas jesús lava los pies a sus doce discípulos a ¡Ah! uno de sus discípulos quién sería pedro por supuesto pedro el primero que saltaba no es cierto con sus preguntas y con sus cosas dijo a mí no me lavarás los pies yo debo lavarte los pies a ti jesús le dijo conviene que así sea, si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo, o sea, la humildad ¿no es cierto? humillarse sentirse, ¿no es cierto? que que en el servicio está la humildad entonces Pedro ¿qué le contestó Pedro cuando Jesús le dijo no tendrás parte conmigo? Jesús le dijo, ah Señor entonces no solamente los pies sino las manos y la cabeza también así ah, sí así tenemos que ser qué bueno es poder recapacitar jesús predice que uno de los suyos le va a entregar esa misma noche este día jueves en la noche eh, al cenar jesús con sus discípulos allí judas estaba junto con jesús quien era judas era uno de sus discípulos también y judas cuando se ve que jesús lo descubrió aunque eh, aunque jesús dijo el que moja el pan conmigo este es que me va a entregar judas se retira y se va a ofrecer a jesús cuánto me daréis si yo los entregaré y le ofrecieron 30 monedas de plata el precio de un mísero esclavo sí por el por el salvador del mundo uno que se decía amigo era enemigo allí estaba bueno Jesús lo sabía el señor Jesús entonces les avisa que esa misma noche serán todos, se escandalizarán de él y todos lo abandonarán se alejarán, huirán de él y Pedro también otra vez Pedro dijo yo no señor yo daré mi vida por ti ah, Jesús le dice ah, ahí Jesús habla bien justo con Pedro y, y le anuncia que Pedro le va a a negar le dice antes que el gallo cante tú ya me has negado tres veces sucedió todo esto estimados amigos oyentes en este día jueves en la noche si sí, jesús entonces también al estar cenando con sus discípulos a jesús instituye la cena del la cena, la santa cena que nosotros le llamamos la cena del señor solo podrán participar, quienes los que han consagrado su vida, los que no tienen en sí ese sentido de haber eh, fallado al señor y, y, y que ahora están cenando con el señor no, consagre su vida en manos, hermana, para que pueda participar, sí porque la palabra del señor lo dice así pues claro bueno voy a seguir más adelante Jesús anuncia entonces la, la, la negación de Pedro e instituye la cena del Señor y le dice que lo debemos hacer todas las veces que queramos hasta cuando él venga entonces es siempre lo beberíamos y él dice que bebe, lo bebería entonces con los suyos en el reino celestial donde está escrito esto Mateo Mateo capítulo 26, más o menos del versículo bueno del versículo 17 en adelante, ¿eh? que Jesús le dice a la verdad el Hijo del Hombre va según él va, más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¡Oh, qué cosa, qué cosa! Entonces después dice, cuando eh, estaban cenando, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo tomad comed esto es mi cuerpo y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo bebed de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi padre a ah, esto lo dijo jesús por eso estimados amigos oyentes cuando nosotros escudillamos las sagradas escrituras encontramos cosas maravillosas que concuerdan plenamente pues la biblia nunca se ha contradecido son los hombres que la contradicen y que buscan algo, algo que pueda eh, ellos criticar y aminorar de la palabra del Señor, pero la palabra del Señor ah esta permanece para siempre. Por eso que el apóstol Pablo escribiendo a los a los hermanos en Corinto o de Corinto, a los hermanos de Corintios le dijo en el capítulo 11 de Primera de Corintios dice le dice de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del señor por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del señor juicio come y bebe para sí Por lo, cual, por lo cual hay muchos enfermos y delimitados entre vosotros y muchos duermen si pues nos examinásemos a nosotros mismos dice el apóstol Pablo no seríamos juzgados mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo así que hermanos míos cuando reunís a comer la Santa Cena esperaos unos a otros amén eso es lo que dice el apóstol Pablo ve usted hay reglas disciplinares para todas estas cosas y muchos comen el pan eh, eh, representando el cuerpo del Señor y toman del vino del jugo de la vid representando la sangre de Jesucristo ¡Ah! así como cualquier cosa como una jugarreta cuidado la Biblia dice que come Y bebe juicio para sí. Ah, sí, estimados amigos oyentes, así dice la palabra del Señor y esa es la verdad. Por eso que lo doy a conocer, lea la Biblia, lea la palabra del Señor, para que nadie le engañe, para que nadie le venga a enseñar cosas diferentes de lo que está escrito en la Sagrada Escritura. La verdad será escondida, será uh, escondida. Se, se, Sepultada la verdad Pero un día saldrá flote Tremenda y poderosamente Y esta es la verdad Aquí está escrito la Sagrada Escritura Lo que los hombres hayan escrito O derivado de sus pensamientos Son ideologías humanas solamente Ah si sí, Por eso el Señor instituyó Él hizo de institución Para siempre hasta cuando Él venga La cena, la santa cena Que conmemoramos nosotros la muerte y resurrección del señor jesucristo en su cuerpo y en su sangre sí y más sucedió todavía en este día en este día eh, jueves jesús va al monte de los olivos al jardín del getsemaní y allí el señor jesucristo ora por sus discípulos ahora por ellos para que entonces allí el, el, el, el hombre no es cierto vea que también había un hombre en esa parte humana jesucristo la doble naturaleza la divina y humana ay ah, le dice vela de orar para que no entréis en tentación el espíritu la verdad está dispuesto pero la carne es débil así ah, allí oró jesús en el monte de los olivos por todos nosotros Sí, y en ese mismo lugar, en el en el monte del Getsemaní, y a la medianoche ja, ahí vienen a arrestar. Dice que mientras todavía Jesús hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba esto es Judas le había dado señal a los sacerdotes y, y, y, y a aquellos soldados que venían a apresar Jesús y la señal era que le dijo al que yo besare ese es prendedle y enseguida se acercó a Jesús y dijo salve maestro y le besó y Jesús le dijo amigo a qué vienes entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron pero uno de los que estaba con él extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja o sea, le, le cortó la oreja se la quitó de su lugar entonces Jesús le dijo vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada a espada perecerán ¿Acaso piensa que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Ah, en aquella misma hora dijo Jesús a la gente como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste más todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas entonces todos los discípulos dejándole huyeron así ah, esto es a la medianoche de hoy día jueves que a la medianoche ya comienza el día viernes por supuesto por eso se llama el día viernes qué pena no voy a poder estar el día viernes aquí para poder eh, hablar respecto a lo que sucedió hoy Pero Jesús en la misma medianoche va ante el concilio, lo prenden, lo llevan preso y le preguntan si era el Cristo. Y él dijo que sí, dijo tú lo has dicho cuando le preguntó, ¿no es cierto?, el sumo sacerdote. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús le dijo tú lo, di tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo las nubes del cielo entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo ¡Ah, blasfemado! ¡ah sí, sí! ¡ah sí, le hicieron un juicio sin sin ser un juicio correcto por eso estimados amigos oyentes ¡ah! veamos la Sagrada Escritura ahí luego Pedro niega a Jesús y después cuando lo negó al tercera vez que cantó el gallo dice que entonces se acordó que Jesús le había dicho. Antes que cante el gallo. Me negarás tres veces. Eso ya era en la madrugada pues. ¿Ah? Jesús va ante Pilato. Pilato lo, lo, lo, entonces. También se lava las manos. Ah, entonces. hay Judas. Que esperaba que Jesús hiciera algún milagro grandote. Para zafarse de todos sus enemigos. Judas va y ve que. Que ha negado al salvador. A su amigo. Va y se quita la vida, se ahorca Pilato interroga a Jesús lo, senten, lo sentencian a muerte así ¡Ah, y después viene entonces la crucifixión del día viernes como a las 3 de la tarde cuando Jesús ya estaba crucificado da entonces esta gran voz que dice Eli, Eli Lama Sabactaní que quiere decir Dios mío, Dios mío porque me has desamparado Porque ese cuerpo en el cual habitaba toda la plenitud de la Deidad, ese cuerpo humano en el cual habitaba Dios, era la doble naturaleza, ese cuerpo humano era el Cordero de Dios que tenía que morir. Por eso que el Espíritu de Dios salió de ese cuerpo para morir, entonces el cuerpo humano como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque nadie puede matar a Dios. Escuchen bien, nadie puede matar a Dios. Por eso tuvo que salir el Espíritu de Dios que estaba en ese cuerpo para que muriera según las escrituras de los profetas. Y entonces se cumplió el sacrificio de Dios cuando y cuando eh, Juan el Bautista le dijo aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ah, tengo muchas cosas por decir, estimados amigos oyentes. Si sí, mañana este mismo programa va a ser repetido porque no voy a estar... Pero sí, estamos en la iglesia. Sí, que Dios le haya bendecido por este su programa. Ah, sí, yo le pido a todos mis hermanos y hermanos en Cristo Jesús de toda la iglesia. Jesús viene pronto y espera un pueblo redimido. espera un Espera un pueblo santificado. Consagre su vida al Señor. Amén.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 si sí, Señor sus enseñanzas y su sacrificio Señor han sido por los siglos y los siglos y los siglos Enseñados a su pueblo Usted viene pronto a buscarnos Señor Todas las señales están hechas y están dadas Señor Ya vemos, ya vemos Señor Los pasos del anticristo Preparándose para gobernar este mundo en tinieblas y en maldad padre celestial pero nosotros no vamos a estar aquí porque usted nos llevará así sea con nuestros hermanos de la iglesia señor ayúdeles señor amado señor para que puedan consagrar su vida mantenerse fieles señor porque usted viene pronto sí señor pido por los dolientes y enfermos para que lleguen a su casa a recibir la bendición señor en estos cultos tan importantes en el nombre de Jesús se lo pido amén y amén señor jesús le convido entonces estimados amigos oyentes que hoy en la noche tendremos un magnífico culto maravilloso y el día viernes también solo que el día viernes comenzamos a las 6 de la tarde hoy es a las 8 de la noche mañana a las 6 de la tarde y el sábado estaremos en visita en la iglesia de nuestro querido pastor Manuel Gajardo estaremos visitándolo estaremos participando juntos de ese un culto maravilloso si sí, el domingo a las 6 de la tarde en nuestra iglesia calle José Victorino Lastarria, Número 630 que el Señor les bendiga Amén también estimados amigos oyentes Le convido para que vayan nuestros cultos, sí. Bueno, usted sabe la dirección, José Vitorino de las Tardes, 630, segundo sector, población Pedro Aguirre Cerda. Este pastor, el reverendo Moisés Salvear y la Iglesia Apostólica Unicista de Chile, desean la bendición de Dios para todos ustedes. Amén.